Luchando con la tentación, para nosotros como creyentes es una lucha constante, amén, verdad que sí, todos sufrimos la tentación, no que ya estoy muy grande yo, que yo soy muy maduro, que yo soy muy espiritual, no, no, no, no, no a mí no me engaña, todos sufrimos tentación, todos pasamos la tentación, ahora tú puedes ser tentado donde quiera que estés en cualquier momento lo bueno es que ser tentado no significa pecar. Pecamos cuando caemos en la tentación. Amén. Eso está bueno. Ahora, ¿qué es la tentación? Vamos a leer ahí en Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Dice el versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra tentación, ¿Qué dice? Fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es interesante porque la traducción debería ser así, hermanos tengan por sumo gozo, Cuando se hallen en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba, que la tentación produce paciencia. El apóstol aquí nos dice que va a venir la tentación. No nos dice de dónde viene por ahora, pero nos dice que va a venir. Nos dice que va a venir. Y la palabra tentación significa poner a prueba, por experimento del bien o por experiencia del mal. La palabra tentación significa o podemos decir que es un test o una prueba que nos puede inducir al pecado o una prueba que nos puede beneficiar con el propósito de beneficiarnos. La tentación no solamente es una experiencia que viene a nuestras vidas con el propósito de hacernos caer, sino que también puede venir a nuestras vidas con el propósito de hacernos crecer, crecer. Algo muy interesante, cuando somos tentados, estamos en una situación que va a revelar nuestro carácter y va a probar nuestro compromiso. El significado más conocido de la palabra tentación es incitación, incitación a hacer el mal. Y saben que esta palabra incitación viene de un término griego que habla de cacería o de pesca y significa engañar por medio de una carnada. Algo más aquí. La tentación llega a nuestras vidas disfrazada de cualquier cosa y aparentemente promete satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos legítimos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sin embargo, sin embargo, lo hace de manera ilegítima en el momento equivocado. Otra forma de decirlo es la tentación, la tentación es la satisfacción de nuestros deseos dados por Dios de una manera que a Dios no le agrada. De una manera que está prohibida por Dios. Vamos adelante aquí, por favor. Miren qué interesante. ¿De dónde viene la tentación? Cuando yo pregunto dónde viene la tentación, tal vez nuestra primera respuesta o nuestra primera reacción es echarle la culpa al diablo. Y no lo excusamos de nada. Yo oigo a veces a alguien que dice pobrecito el diablo, de pobrecito nada, de pobrecito nada. Pero déjenme decirles que hay algo interesante cuando Santiago dice algo con respecto a la tentación. mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Cuando alguno es tentado, porque todos sufrimos la tentación. Cuando alguno es tentado, dice el apóstol, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. déjenme hacer aquí, abrir aquí un pensamiento. Cuando alguno es tentado, todos somos tentados. Si yo le pido a usted que piense esta semana, ¿Cuál fue su tentación? ¿Usted la puede recordar? ¿Puede recordar esa lucha? Quizás alguno hoy mismo está pasando por una tentación ahora mismo. Está sufriendo una tentación, está sufriendo un ataque de tentación. Todos tenemos tentaciones. Algunos más grandes, otros más pequeñas. No todos somos atraídos por la misma carnada, pero todos tenemos tentaciones. Todos, cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado Como decíamos el domingo pasado o antepasado, oremos a Dios para que no nos meta en tentación Y líbranos de tentación, o no nos metas en tentación y líbranos del mal, amén Que el Señor nos libre, como eh, cuando hablábamos de la oración de Jabez Ahora, déjeme decirle algo Dice en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia mente, cuando de su propia pasión, es atraído y es seducido. Significa que hay algo en nosotros que activa la tentación. La tentación ataca nuestros deseos. Nuestros deseos no son por naturaleza malos, aunque han sido atrofiados por el pecado, pero el Señor nos ha dado deseos. Cuando usted siente hambre, usted tiene un deseo. ¿Verdad que sí? Amén. Ya cuando el reloj va marcando las 12, ese deseo se activa. Usted va pasando allí por la calle y ve un sign allí arriba, un, un rótulo, una hamburguesa allí. What burger. Y usted dice... Se activa el deseo, ¿verdad? Usted está en un lugar donde la comida está muy rica. Usted come un poquito, pero se activa el deseo. Usted quiere comer más. Usted dice, yo no sé este manjar cuánto más, ¿cuándo lo voy a repetir entonces? El hambre es un deseo. Hablo para todos, principalmente para los casados. El sexo es un deseo. ¿Verdad que sí? ¡Caramba! Yo creí que estaba solo. Hasta me puse rojo. ¿Verdad? Es un deseo. ¿Quién creó el sexo? Dios. Dios creó el sexo. Algunos dicen, ¡Ay, yo no sabía, yo creí que era el diablo, no, fue Dios. El diablo no pudo haber hecho algo tan bueno. El diablo lo que ha hecho es corrompirlo. Pero es creación de Dios. El sexo es creación de Dios. Cuando uno está muchacho y las hormonas empiezan allí a atacarlo a uno, a desarrollarse, y se da uno cuenta de que las mujeres y los hombres no son iguales, y por convicción y por gracia de Dios le gustan a uno las mujeres, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar más de lo que debemos pensar. La Biblia usa la expresión que a mí me causa gracia, es mejor casarse que estarse, Quemando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios Llega un momento en nuestro matrimonio en que usted dice Ya, me voy a dejar de quemar el día que se casa El día que le dice sí al, a, a la esposa delante del, del pastor o del siervo que, que le casa Usted dice ya El sexo es un deseo natural Y Dios ha provisto que usted lo satisfaga Con su esposa o con su esposo Cuando usted lo hace fuera de lo que Dios ha dicho, eso es pecado. Aunque estemos en el siglo 21 y 22 y 23 en la Biblia dice que es pecado y seguirá siendo pecado delante de los ojos de Dios. No importa lo que diga la gente hoy. Yo tengo derecho y dice la gente, yo quiero hacer lo que yo siento que es bueno. Pero las emociones no son la base de nuestra vida, la palabra de Dios. Las emociones, nosotros no nos regimos por lo que sentimos que es bueno, sino por lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante que lo sepamos. Ahora, miren qué interesante, tenemos esos deseos en nosotros. El diablo los conoce. El mundo los conoce. Pero están dentro de nosotros. Y se activan, se activan fácilmente. Hombres, Voy a hablar de los hombres porque lo que mejor conozco es a los hombres, ¿verdad? Ustedes saben que los el hombre se activa por la vista. ¿Verdad? Por eso es que muchas veces hacemos énfasis a las hermanas que se vistan decorosamente en la iglesia. Amén. No porque seamos una iglesia legalista, sino para que evitar evitar que los hombres se activen. Yo quiero que los active el poder del espíritu no el poder de una minifalda. ¿Oyeron? ¿Les suena lógico, verdad que sí? ¿Les suena lógico? Pero déjenme hablar de los hombres, un momentito. Su esposo va caminando allí por el mall y de un pronto ve una mini, de un pronto otro ve una minifalda. Más mini que falda. Y es una lucha, comienza una lucha. Y la lucha va en tres áreas. Primero, quiero agradar a Dios. Segundo, va la esposa a la para y pega unos cobazos tremendos. Y tercero, vuelvo a ver o no vuelvo a ver, ¿verdad? Hay que luchar contra el cuello. Hombres, apóyenme. Están dejando solos hoy. Qué barbaridad. Van a ver el día de la reunión de hombres. ¿Verdad? Entonces dice, qué espiritual no volví a ver, ¿verdad? ¿Verdad? La esposa dice, "Hoy mi esposo me ama, me ama." Y Dios dice, "Bien hecho, buen siervo fiel." Pero solo Dios sabe que nuestro cuello se sí dio media vuelta, ¿verdad? Espiritualmente dio como tres vueltas. Pero nosotros seguimos viendo hacia adelante, ¿verdad? Y usted puede decir, "Qué bárbaro, qué carnal." Es un es un deseo. Es un deseo. Ahora la Biblia dice, vea cómo se activa ese deseo, que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Y esa palabra atraído significa que es arrastrado, algo nos arrastra y nos seduce. El problema no está en ver a la mujer que viene caminando en frente suyo. El problema está en quedársele viendo, el problema está en la segunda mirada, el problema está en comenzar a pensar lo que no se debe de pensar antes. Fantasear Y entonces comenzamos a dar origen al pecado Y el pecado da luz a la muerte Separación de Dios Se contrista el Espíritu Santo Se quiebra la comunión con Dios Ahora solo los hombres sufrirán tentación hermanas Todos somos tentados Todos somos tentados Todas son tentadas Todos Todos, todos, debemos poner nuestros deseos y nuestras pasiones bajo la sumisión de Jesucristo. El diablo trabaja en su mente, allí es donde él envía sus flechas, sus dardos de fuego, sus flechas de fuego. El diablo sabe, él lo puede leer a usted, él sabe cuál es su tentación, cuál es su punto débil, cuál es su deseo a través del cual puede tentarlo y déjeme Eh, declararle esto si, si usted ya ha caído una vez En cierta tentación Déjeme decirle que el diablo lo va a atacar allí Porque lo más probable es que usted Vuelva a caer otra vez en esa misma tentación Y a través de toda la vida Seguramente ha caído Un montón de veces en esa misma tentación Escuché un amén Y que Dios nos guarde de caer otra vez Porque el diablo ya sabe hacia dónde apuntar Pero apunta a tu mente Él mete un pensamiento en tu cabeza Viste a tu vecina qué guapa está tu vecina Viste a tu vecino qué cuerpo tiene tu vecino Mira qué bien te trata Mira qué amable es contigo Mira que sonriente es contigo Y entonces el diablo allí lo deja Ese pensamiento Y entonces, como dardo de fuego, empieza a tomar combustión en su vida, si usted empieza a darle vueltas, y a darle vueltas. Mira, de verdad, que mi vecina es bonita. Mira, de verdad, que mi vecino es súper amable conmigo. Este viejo de mi esposo ni me sabe hablar, pero mi vecino, hasta reina me dice. ¿Verdad? Hasta reina me dice. Y el diablo dice, mmm, le gustó, entonces aquí va el segundo dardo. Una vez que usted es arrastrado y engañado, entonces da luz al pecado y el pecado da luz a muerte. Usted mordió la carnada y el diablo va a sacar provecho porque primero lo tienta. Usted puede hacerlo, ¿quién le va a decir quién lo va a ver? Y una vez que usted lo haga lo acusa. Así te dices que eres hijo de Dios Así te dice que eres santo Así estás sirviendo en un ministerio Mira lo que hiciste Primero te tienta y después te acusa Te acusa Ahora déjenme decir algo más con respecto a esto El diablo es el tentador Busque conmigo en Mateo capítulo 4 Allí habla sobre la tentación de Jesús Dicen el versículo 1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. La palabra de Dios llama al diablo el tentador. En 1ª Tesalonicenses 3:5, Pablo habla sobre el tentador. Satanás es el tentador. Él nos tienta, él es nuestro enemigo. Él no quiere que tú sirvas por sirvas a Dios, vivas por Dios, te comprometas con Dios. Él quiere eh, engañarte, quiere seducirte, quiere que que tu camino sea lleno de obstáculos y para eso pone la tentación él quiere que tú abandones tu fe él quiere que desacreditarte él quiere destruirte por la gracia de dios muchas veces hemos salido hemos logrado salir de la tentación con vida pero hay otros que han sido muertos por causa de la tentación Y cuando hablo de muertos no me refiero a que han perdido su vida Sino que han sido destruidos por causa de la tentación Han sido destruidos por el enemigo usando él como herramienta la tentación Cuando Pablo en primera tesalonicenses le escriba a la iglesia Pablo está preocupado porque no había escuchado noticias de ellos Y tenía temor de que algo les hubiera sucedido Porque en la constante batalla contra el tentador, Pablo decía quizás el tentador los tentó y ustedes hayan caído en la tentación. Yo me voy a mi casa y con mi esposa le pido al Señor que cubra, lo cubra usted y a su familia con la sangre preciosa de Jesús. Porque yo sé que va a haber lucha, yo sé que va a haber prueba. Mientras usted está aquí, usted está cuidado. Cuidado. Si el enemigo se manifiesta aquí entre todos lo agarramos Y lo hacemos leña Estaría en el lugar equivocado Porque se huiría un pronunciamiento total aquí del poder de Dios y de la sangre de Jesús en este lugar Él no se va a meter aquí simplemente a decir voy a ir a la iglesia a ver qué hacen No que no se meta, claro que entra a la iglesia Claro que entra a la iglesia Pero él sabe que no es el lugar más adecuado para atacar. Pero cuando usted se va para la casa, cuando usted llega a su casa y tal vez está cansado y tal vez está agobiado y como los hombres empieza a cambiar el canal de, de ¿cómo se llama? del televisor. Ustedes saben que nunca vemos un canal, ¿verdad que no? Ustedes han dado cuenta que vamos desde el canal número 2 hasta dándole vuelta a los canales, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo. Hombre, diga amén. Me siento como de otro planeta, yo digo, ¿seré solo yo, maestro? ¿Verdad que sí? Mi esposa está viendo un programa de esos dulces, románticos, familiares, y me dice, ¿querés vertele conmigo? No, mi amor, mira a al cuarto. Y yo estoy viendo allí, subiendo los canales para arriba y para abajo, y entonces... Aparece una escena de una de esas películas que no deben estar en nuestros hogares. El tentador va a comenzar a tentarnos, tentarnos. Ahora, Satanás jamás puede obligarte a hacer nada. Su poder se limita a engañarte. Su poder se limita a seducirte, a seducirte. Él es el tentador. Él se puede vestir como ángel de luz, pero Él no puede obligarte a hacer el mal. Solo va a ponerte la carnada. Tú debes saber que no puedes morder la carnada. No debes morder la carnada. Voy rápido aquí, miren lo que voy a decirles. Hay algunas verdades torcidas con respecto a la tentación. Primero, hay quienes dicen que la tentación es pecado. Ya les dije que no. La tentación no es pecado. Aquí en Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue tentado, pero Él no pecó, no mordió el anzuelo. ¿Oyeron? Cuando usted está siendo tentado, dele gracias a Dios. Por eso decía Santiago, cuando vengan las pruebas tengan gozo y paciencia, porque que el diablo lo tiente a usted significa que usted todavía no ha sido conquistado, conquistada, que usted todavía no ha sido vencido. Amén. Por eso viene a atacarnos nuevamente. Otra verdad torcida la tentación es que Dios es quien nos tienta. No, Dios no tienta a nadie, pero Él lo permite. ¿Para qué? Para que nuestro carácter crezca. Para que nosotros venzamos. Y voy a hablar algo de esto en la conclusión. Hay quienes dicen, el diablo me hizo pecar. No, no, no, no, no. No. no. El diablo no hace pecar a nadie. Él tienta. Él pone la carnada, pero al diablo le podemos resistir. Si usted va a la palabra de Dios en Santiago 4.7, dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. A veces nosotros no lo resistimos, simplemente le seguimos la jugada. Estaba leyendo un libro, no un libro, un, un mensaje, y dice que el hombre y la mujer actúan diferente la tentación. La mujer huye de la tentación, pero el hombre nada contracorriente. Los machos, ¿verdad? No, yo puedo solo. No, no. A mí no me va a hacer nada el diablo. Yo puedo vencerlo. A mí no me va a vencer. Cuando nos damos cuenta, nos han cortado el pelo. Perdimos la unción. Nos sacaron los ojos. Y estamos haciendo... Ni lo que fuimos llamados a hacer ni lo que queremos hacer Hay que hacer como José Es mejor que diga aquí corrió y no aquí murió ¿Verdad? Otra cosa más Hay quienes dicen no, no el pastor o la pastora o tal hermano es muy santo La tentación para ellos no es un peligro La realidad es que todos somos tentados Todos somos tentados, solo que en diferentes áreas. Y déjeme decirle, el cristiano más maduro sufre la tentación más fuerte que el cristiano que no lo es. ¿Oyeron? Así ustedes deben orar por sus pastores y por sus líderes. Amén. ¿Están orando por nosotros? Amén. Gracias. Hay quienes dicen, bueno, un pensamiento no puede ser pecaminoso. Exacto, un pensamiento inicial es... No es pecaminoso, pero cuando alentamos ese pensamiento, cuando empezamos a darle vuelta a ese pensamiento, entonces somos arrastrados, somos arrastrados, somos arrastrados. Si continuamos alentando ese pensamiento, entonces vamos a pecar. Hay quienes piensan que ellos solos pueden vencer la tentación. No, no, no, no. La tentación no se vence con la fuerza de la voluntad. La tentación se vence en el poder de Jesucristo. Vas a seguir siendo atacado en esa misma área o en otra área Y tu constante lucha, tu constante batalla y tu constante vencer Va a hacer que esa tentación vaya perdiendo poder sobre tu vida Amén Hermano Ricardo que se hizo, yo a hablar mal de él, no Voy a hablar bien porque no está Nos estaba contando ayer que estábamos en una casa de un testimonio de cómo tomaba a él ¿Hace cuántos años se convirtió? 15, 18, 18 años. ¿Cómo tomaba él? ¿Cómo tomabas Dice que se tomaba hasta 12 cervezas diarias, ¿verdad? Imagínense ustedes, 12 cervezas diarias. Para mí lo mismo una que 12. No hace diferencia para su pastor, ¿verdad? Pero se tomaba 12 cervezas diarias. 12 cervezas. 12 cervezas diarias. Yo nunca he tomado cerveza. Pero era un vicio, él dice que era un vicio que lo tenía allí atado, lo tenía agarrado, lo tenía sumido allí, lo tenía sumido allí. No se puede con la fuerza de voluntad, pero en el momento en que hizo un compromiso con Jesucristo, ese pecado perdió su poder. Amén. Miren qué interesante, pero eso no es lo que quería decirles del hermano. Dice el hermano, y desde entonces no he probado un trago de licor. Amén. Gloria a Dios, amén. Por la fuerza de la voluntad, por el poder de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo. Déjeme decirles esto ahora. Déjeme decirles esto. Hay quienes dicen, ya caí en la tentación, ya la arruiné todo. Yo quiero decirle, Yo quiero decirle que quizás usted fracasó, que siete veces cae el justo, pero siete veces y más lo levanta el Señor. Un cambio de perspectiva, arrepentimiento y el Señor te levanta, y el Señor te levanta, pero debes estar en guardia, debes estar en guardia. ¿Sabes quién le dice, pastor, es que la tentación es más fuerte que yo? Yo no puedo controlarla. No, no, no, no, no. Yo quiero decirle que sí se puede controlar. Y quiero ir terminando aquí. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. La, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. es Mucho para compartirles hoy. Mucho para decirles hoy. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. que dice? ¿Qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toda tentación que le viene a usted está en el nivel para que usted pueda vencerla. ¿Oyeron? Dios no va a dejar que usted sea tentado más de lo que usted puede soportar. Ay, pastores que esta tentación es muy grande. ¿Por Abra los ojos, significa que usted tiene la altura necesaria para enfrentarla. Es del tamaño de goliat no se vea como David. La tentación es tan grande como su capacidad, como su crecimiento para enfrentarla. ¿Amén? Hay una salida a la tentación. A veces no vemos la salida o no queremos verla, ¿verdad? No queremos verla. En el momento en que usted vea que la tentación se acerque, usted tiene que huir. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice, si tu mano es ocasión de caer, qué dice? ¿Cuál es el principio? En el momento en que usted vea que algo te es ocasión de caer, lo mejor es cortarlo, cortarlo. Terminamos con ese pensamiento. ¿Y cómo venzo la tentación, pastor? Bueno, quería decirle algo más, pero voy a decir estas tres cosas. Primero, usted tiene que guardar la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Con la palabra. Por 40 días estuvo meditando en la palabra, orando, ayunando. Cuando el enemigo lo encontró, Jesús estaba listo. Jesús estaba listo, usted debe conocer la palabra Convierte estas piedras en pan, no solo de pan vive el hombre Yo estoy lleno, tengo hambre, pero también estoy lleno de la palabra que ha salido de la boca de Dios Lánzate abajo, le dijo desde el pináculo del templo, no tentarás al Señor tu Dios Todo esto te doy si postrado me adorares al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Déjenme darle este pensamiento. El diablo le ofreció los reinos. El diablo le ofreció el ser reconocido como Mesías instantáneamente. Jesús lo hubiera recibido, pero no hubiera habido sacrificio para salvarnos a nosotros. ¿Oyeron? Por eso Él fue a la cruz. Por eso fue a la cruz, guarda la palabra, el salmista dijo en el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti El mejor lugar en mi corazón, la mejor obra he guardado, el mejor tesoro, tus dichos La mejor acción para no pecar contra el mejor ser contra ti En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti La oración es Cristo en Mateo 6.13 y Lucas 22.40 le dijo a los discípulos Velad y orad para que no entréis Pastor caí en la tentación estaba velando orando No pastor la verdad es que estaba durmiendo y viendo televisión ¿Ah? Y después nos preguntamos por qué caí, por qué caí bueno, Ver el chavo de nada nos sirve Ver las novelas de nada nos sirve, no nos sirve, lo que nos sirve es estar en guardia y orando. Cuando viene la tentación, ore, que si usted está cansado y el enemigo quiere atacarlo, descanse. Métase a la cama mejor en lugar de encender el televisor. Fortalézcase. No espere a que venga la prueba. ¿Me tiene paciencia para decirle esto? Nosotros a veces somos reactivos en lugar de proactivos. ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, nos decían a nosotros en nuestro país que tiembla. Siempre es bueno tener en un cuarto o en algún lugar de la casa, agua, una linterna, un radio... Y algunas cosas, alguna comida enlatada Por si venía un terremoto Y todos decíamos, wow, qué buen consejo Pero ¿cuánto lo tenían? Estamos en tiempos de crisis ahora, ¿verdad? Sería bueno que usted en su casa tenga comida extra ¿Por qué, pastor? Porque es bueno que haya comida extra En su casa ¿Usted ha pensado en eso? No se alarme usted, pero un día de estos nos decían que si hay una crisis, los supermercados solamente tienen para abastecer a la población 24 horas. ¿Oyeron? O sea, que si hay una crisis, todo el mundo va a comprar y por 24 horas en un supermercado se acabó la comida. Usted debería tener comida en su casa guardadita para un mes. Amén. Amén. Así tengo yo donde ir a comer. Y luego, reconozca la ayuda divina. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Viene la tentación y a veces solo pensamos en la tentación. No pensamos en todo lo demás que Dios nos ha dado para vencer. Jesús está allí tendiéndote a su mano, yo te puedo ayudar. Jesús está allí diciéndote, aquí está la palabra para que te fortalezcas. Busca mi poder, yo te he dado poder para vencer. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo. Póngase de pie, por favor. Resistir la tentación es una decisión. Tú puedes decir sí o no. Decía Margaret Thatcher, la recuerda usted a ella, fue primer ministro en Inglaterra. Quizás tengas que pelear más de una batalla para ganar. Quizás tengas que pelear más de una batalla para poder vencer. Pero vamos a hacerlo. La palabra dice que Jesús fue llevado al desierto en el espíritu para ser tentado. Saben que el propósito del desierto no era solamente la tentación, era la preparación para el ministerio 40 días de ayuno De oración De meditación De planificación De comunión con el Padre Y una vez que habían pasado los 40 días ¿Cuál fue el test? ¿Cuál fue el examen? La tentación Cada vez que viene la tentación a mi vida Tengo que preguntarme a mí mismo Ah que me irá a dar el Señor si venzo será este el paso que voy a dar para entrar en esa nueva dimensión en ese nuevo nivel, en esa nueva bendición oyeron tú puedes ver la tentación como una intención del enemigo para derrotarte o puedes verla como un escalón Para entrar en una nueva bendición Que Dios tiene para tu vida Enfréntala Que vas a salir golpeado Que vas a salir herido No importa pero vamos a salir vencedores La Biblia dice que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece No tienes por qué morder el anzuelo No tienes por qué dejarte caer No tienes por qué dejarte vencer ¿Qué flecha te ha lanzado el enemigo que te ha causado una herida? Que no te ha dejado caminar en las cosas del Señor Pues allí mismo va a enviar nuevamente sus dardos Así es que es el momento de prepararnos Para que cuando venga la batalla nosotros salgamos vencedores Padre gracias, bendito sea tu nombre gloria recibe gloria Señor te damos a ti gloria Señor hoy estamos aquí Señor cada uno de nosotros cada una de tus hijas llevamos en nuestras vidas marcas marcas que han dejado Señor las derrotas de batallas pasadas pero también Señor en el nombre de Jesús y por tu gracia Podemos bendecirte a ti Porque también coleccionamos victorias Porque muchas veces nos has Ayudado Señor A salir victoriosos Yo te pido que tu mano Señor Sea sentida por tu pueblo Porque tu mano nunca se ha quitado De alrededor de tu pueblo Que podamos ver Señor como Eliseo que tu protección siempre está a nuestro alrededor. Que podamos ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que podamos sentir y creer convencidos de lo que dice tu palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé tomemos la autoridad que nos ha dado Jesús Señor y recordemos que nuestro enemigo el diablo está vencido y que nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deleites que ya no vivimos nosotros sino que ahora Cristo vive en nosotros y lo que ahora vivimos lo vivimos en la fe sí Señor Dile al Señor, dame la fuerza para vencer Dame la fuerza, Señor Si estás pasando por ese examen, ese test, esa prueba Dile al Señor, en tu nombre voy a vencer Por tus fuerzas voy a vencer Si has caído antes, esa es la última vez Dile al Señor, dame capacidad para guardar tu palabra en mi corazón En tu presencia Señor me mantenga en guardia reconociendo tu ayuda Señor reconociendo tu brazo poderoso tú eres poderoso para socorrerme cuando soy tentado si el enemigo te ha herido si el enemigo te ha hecho creer que ya todo terminó que ya todo fracasó que ya no puedes servir más a Dios por lo que hiciste déjame decirte que el perdón de Dios en tu vida es total es completo y si Él te ha dado vida hoy para estar aquí es porque hay una nueva página abierta en tu futuro y tú en el poder de Jesús la puedes vivir y puedes tener éxito nuevamente Dalila fue ayer Dalila fue ayer el pasado quedó atrás era levantado nuevamente por la gracia y el poder de Jesús Tú estás aquí no conoces a Jesucristo Tú necesitas Entregarle la vida a Él Solo con Él puedes vencer Allí donde estás dile Padre en el nombre de Jesús Yo te pido que la sangre De Jesús me lave de todo pecado Límpiame Señor Dile yo le abro mi corazón a Jesús Ven Señor Jesús A mi vida te recibo Como mi Salvador Como mi Señor Ven Jesús y sálvame Ven Jesús y dame vida Yo confieso que tú eres mi Señor Mientras cantamos Si quieres venir aquí adelante Si estás pasando por una batalla Y quieres que oremos Ven aquí adelante Ven aquí adelante y recibe Lo que el Señor tiene para ti